Buscan que la provincia financie los clubes de barrio para usar energías renovables. El proyecto fue presentado por la diputada provincial de Juntos La Plata, Julieta Quintero. El mismo propone que el Estado provincial otorgue financiamiento a los clubes de barrio e instituciones intermedias para proveerse de luz y agua mediante energías renovables ante el impacto que significara la segmentación de tarifas. La iniciativa insta al gobierno bonaerense a asistir financieramente a las instituciones con líneas de créditos blandas y subsidios a fin de incorporar la utilización de estas energías. Así como también contempla la creación de un registro de clubes a instituciones intermedias, además de la asistencia del Estado Provincial. Realizarán pruebas de PAP en el CAPS número 43 de Villanueva. Será a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Atención Primaria de la Salud número 43, ubicado en 145, entre 6 y 7. Con la finalidad de prevenir el cáncer cervicopterino y otras enfermedades de transmisión sexual, desde la Secretaría de Salud del municipio se brindan las pruebas de Papanicolau de manera gratuita. El examen es de fácil y rápida realización. Así como su alto valor diagnóstico lo convierte en el principal método de detección precoz de cáncer cervicouterino. Un servicio que informa más cerca. Las estaciones de servicio de La Plata tendrán paneles solares la Municipalidad de La Plata firmó un convenio con la Federación de Empresarios de Combustibles de Argentina para instalar paneles solares en las estaciones de servicio de la ciudad y transformarlos en espacios comprometidos con el medio ambiente. La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Desarrollo Sostenible a través del impacto positivo a la comunidad, un programa que ofrece facilidades fiscales a aquellas pequeñas y medianas empresas que dan intervenciones para volverse más sostenibles y socialmente más integradoras.